En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llegará un día en el que el sueldo y el trabajo se pague en tiempo. Me contaban el argumento de una película en la que se presentaba ese futuro. Parte de lo que se hacía se pagaba en tiempo y en nuestro brazo aparecía en neón lo que teníamos y nos quedaba hasta la muerte. Esa situación incidía en las diferencias sociales. Los que estaban arriba en la pirámide social tenían mejores trabajos Mejor pagados y por tanto Tenían más tiempo y salud El futuro les importaba menos Sin embargo Los pobres tenían que luchar por su vejez Sus derechos, su salud Cuando más pobres era Más cerca se estaba de la muerte Cuando he, yo era joven Cuando me preguntaban qué quería en el futuro Decía, comprar tiempo Uf, ya no sé Era, eso sí, una metáfora Era, era, era Comienza la Rosa de los Vientos en la sintonía de Hondo Cero desde ahora mismo y estaremos hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y es el momento de coger lápiz y papel porque os contamos que en la página web están todos los programas, todas las secciones www.ondacero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos y os contamos también que el sábado estamos entre la 1 y las de la madrugada, los domingos entre 1 y media y 4 de la madrugada y que tenemos una etiqueta en Twitter, mensajes podéis mandar con Almadilla Rosa Vientos Almadilla Rosa Vientos Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, pilotado en la parte técnica por Miguel Jurado, que me acaba de comentar aquí la película a la que hacía referencia la presentación era película In Time. En la condirección, Silvia Casasola y en redacción y producción, Javier Sevillaro. <música> Hoy tenemos un invitado estrella, va a estar con nosotros el director de cine español, el director español más internacional. Ha ganado más de 40 goyas. es Alejandro Amenábar, y ha ganado también un Oscar. Un invitado espectacular, en unos minutos lo escuchamos, Alejandro Amenábar en La Rosa de los Vientos. ¿Sí? Más a punto, eso recordamos, el servidor está en Instagram, eh, podéis buscar a Bruno cariñosa en Instagram, también en Twitter, también en Facebook, ahí eh, me encontráis el desembarco total de las Rosas Betos en las redes digitales. Más cosas eh, que tenemos y que tendremos en este programa, desde el más allá nos protegen, en el círculo secreto con... Javier Pérez Campos, eh, también estará con nosotros eh, Juan José Sánchez Oro, que nos va a contar cómo se monta y se organiza una conspiración. Y en el mundo bizarro, una historia muy desconocida, un barrio de Madrid, un barrio que se independizó, que tuvo su bandera, y también hablaremos con Mado Martínez en Ureca. Y os hablaremos eh, de una mariposa que ha desaparecido. Están desapareciendo muchas especies de animales. Las abejas están extinguiendo. 500 millones de abejas eh, murieron en Brasil hace poquito y ahora también vamos a notificar la no existencia de un tipo de mariposas en señales del fin del mundo con Javier Sevillano y por supuesto Callejón con José Manuel Esquivano y como no secretos el tema confidencial en materia reservada, hoy apuntamos a jeques árabes Jeques un poquito corruptos, Fernando Rueda. Muy buenas, tal. Sí. el mundo misterioso de los jeques árabes está llenando últimamente las informaciones de los diarios. Tradicionalmente, la verdad es que se ha sabido muy pocos de ellos, pero por suerte ahora conocemos algunas de esas eh, actuaciones. Salvajes asesinatos porque les da la gana. Secuestros de hombres y mujeres por sus santas narices. Dinero en abundancia para comprar en todo el mundo lo que les apetece. Los agujeros negros de los que mandan a Arabia Saudí, Emirato, Dubái, Qatar en unos minutos después de que os contemos cuáles son las pistas para localizar al personaje oculto de esta noche pistas y viejas son las que nos dicen... Pues pistas que nos dicen que hay algunos oyentes despistados y que dicen que si sigue la rosa los vientos en la antena. ¿Y por qué digo esto? Porque he estado esta tarde en noche acompañando a Patricia Arbias, nuestra Patty Matmao, con un libro estupendo que ha presentado que es «Ni tú eres príncipe, ni yo he perdido ningún zapato». Y uno de los presentes que estaba allí dice, oye, ¿escuchas los, los vientos? Hace tiempo. Dice, ¿y, y seguís? Digo, hombre, ¿qué seguimos? Digo, si estamos en la temporada 22. Digo, si estamos más guapos, más jóvenes y más hermosos y, y más estupendos que nunca. Digo, ¿qué es eso? Dice, no, es que ya, como soy una persona con unos hábitos muy buenos, digo, pues en podcast nos puedes escuchar. Así que, o en directo o en podcast, no hay ningún problema. Digo, y además, muy atento al concurso, digo, a ver si lo aciertas. Con lo cual vamos a dar las pistas. Sí. Muy inteligente tampoco era quien ha dicho eso ¿eh? Era inteligente porque si no No hubiese escuchado nunca la rosa de los vientos Bueno, pero no Otra cosa es que ya, pues una persona Pues eso, eh, sus diarios, sus horarios, sus cosas Es normal, no, no. bueno Invitamos a todos los antiguos, los nuevos Y los que vendrán a que nos escuchen Esta noche el, el concurso va expedicionarios financiados por la corona de España Que dejaron su huella en la historia Y aquí va la primera pista ¿De quién estamos hablando? Si con 25 años ya hizo sus primeras incursiones Opciones que os damos Francisco Javier Balmís José Celestino Mutis o Fernando Magallanes en rosa.vientos arroba onda 0 .es, que ese es nuestro correo o en almohadilla rosavientos en Twitter participáis y los que acertéis uno de vosotros tendrá un detalle del programa mucha suerte y atención porque en la rosa vientos ese programa que aquel no escucha a la una y dieciséis minutos se acerca el director de cine español más importante en el mundo Alejandro Amenávaro de los vientos con Bruno Cardeñosa. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis, porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Todos somos españoles. la luz, no solo se demuestra en combate. Mientras se dure en la guerra, así se titula la película, la última película de nuestro siguiente invitado, Alejandro Amenabar. Un placer recibirle en nuestro programa, Alejandro, muy buenas, ¿qué tal?, Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Alejandro, gracias. qué expectación y que eh, ha sido tremendo comprobar cómo todavía hoy, todavía en 2019, y fíjate que los eh, hechos eh, que cuentas en la película todavía hoy siguen existiendo un poquito las dos Españas, ¿no? Sí, tampoco tuve que forzar mucho la máquina para darme cuenta de que en esa historia de la que en principio lo que me atrajo fue el momentazo de, de Miguel Dunamuno levantándose en mitad de aquel acto y diciendo lo que dijo, Pero cuando fui rascando me di cuenta que tenía mucha resonancia todo lo que estaba pasando en la España de hoy. Es una historia sobre una guerra, pero no es una película bélica es una película sobre todo de ideas, eh, de planteamientos, el de Unamuno, eh, es importante ese discurso, quizá es el eje central, pero es una película de ideas, sobre todo de ideas, ¿no? Sí, bueno, supongo que al final todas las películas, o la, por lo menos las mías, son sobre ideas que tengo en la cabeza o que sacas de personajes. Eh, no es una película bélica porque el, el género bélico no ha sido nunca mi devoción. Eh, es una película, fundamentalmente, repito, sobre, sobre España, es decir, el, ese mundo de un amuno encerrado durante dos meses mientras está empezando la guerra y sin saber qué hacer, sin saber cómo definirse, cómo posicionarse, y, o, o cuando ya lo sabe viendo si se atreve o no y, y en paralelo ese mundo de generales encerrados en, en, en, en los cuarteles conspirando entre ellos para ver quién va a tener el mando único de la guerra y ver cómo Franco finalmente juega también sus cartas y se convierte en el jefe de todo esto pues era la oportunidad para hablar en realidad de una, una película sobre España. Sí, porque... Ahora, en los últimos tiempos se habla mucho de ofender las ideas, parece que cuando se presentan ideas se ofenden algunos, tú presentas unas ideas, pero lo importante es agitar conciencias, que algunos se ofenden, pues que se ofendan, pero agitar conciencias con las ideas... Sí, eh bueno, yo lo que busco es expresarme en libertad, he vivido en una democracia y eso es lo que lo que intento desde luego, eh, no me gusta hacer panfletos y me gusta dejar espacio para que los espectadores Puedan, eh, ...puedan pensar por sí mismos... Y, ...y en esta película no he intentado ofender... ...ni lo he dicho ya en alguna entrevista... ...ni a la derecha, ni a la izquierda... Eh, ...sabía que estaba tratando con material... ...altamente inflamable... e intentado hacer una película respetuosa... ...y respetuosa con los dos bandos... ...eso sí, no me siento a la misma distancia... O, eh, ...moral o ideológica... ...de Miguel Dunamuno que de Francisco Franco... ...tengo claro quién fue... ...quién es el héroe para mí en esta historia que es Miguel Dunamuno, pero sí intentado hacer una un retrato serio y profundo del dictador de es, Francisco. Es verdad porque para este tipo de historias lo que tú dices que a pesar del tiempo que ha pasado está como muy caliente, ¿no? Y sobre todo ahora con toda la problemática uh -huh. de mover el cadáver o no de, de, de Franco, pero que, que es un hecho que eh, tienes que tener mucho valor porque nunca puedes eh, contentar a todo el mundo siempre no. cada espectador va a tener su ideología e incluso creo que eh, en lo que tú estabas haciendo el rodaje pues eh, tuviste alguna pequeña amenaza o grande, no lo sé de, de un movimiento de veteranos de la legión que estuvieron ahí como intentando presionarte, pero tú has pasado de todo por supuesto. Bueno, no amenazas ninguna, afortunadamente nunca he tenido amenazas en mi vida eh, pero si sí me, bueno, sí me ha pasado haciendo esta película, viendo a rodar, pues ir por la calle y de pronto una señora se me acerca y me dice, oye, eh, con, vas a hacer una película con la que sale Franco, retrátalo como era ¿eh? como un sanguinario, un asesino y, y dos días después un señor pues en la misma calle me dice, oye, cuidado con mi Franco a ver cómo lo retrato, o sea, te das cuenta que es, eh, me estoy moviendo en, en, en arenas movedizas Tú decías en una entrevista, es una frase que me parece eh, perfecta, decías, el éxito es libertad, y tú has actuado con libertad eh, para contar una historia. Sí, cuando haces una historia sí, te lo plantea realmente, si quieres meterte en este embolado, porque vas a tener pues eso, que hacerlo con mucho cuidado, y, y pero en libertad, por supuesto, expresarlo finalmente lo que quieres. Y también pensé, si Miguel, si Miguel de Unamuno que es lo que a mí me dio fuerza o pie para contar esta historia, se levantó aquel día y con todas las de perder, porque tenía muy poco que ganar más que su propia dignidad, cogió y se arriesgó y soltó lo que soltó, bien puedo yo aportar mi granito de arena y simplemente eh, hacer una película que hable a los españoles pues de su país, de España. Nuestro crítico de cine, José Manuel Esquipano, ha estado viendo la película, le ha encantado, le ha fascinado. José Manuel, muy buenas de nuevo. Buenas noches, buenas noches, eh, buenas noches Alejandro. Eh, bueno, quiero darte lo primero la enhorabuena por tu película, sinceramente la vi este martes pasado eh, en muchos momentos la película me emocionó en otros muchos momentos me pareció instructiva, siempre me pareció una obra objetiva pero no equidistante, como tú muy uh -huh. bien dices, porque además no tiene por qué serlo eh, muchas veces yo digo que, que en una película a veces todo está bien menos la película eh, en esta película tuya Alejandro, todo está bien y la película también Me encanta Qué el guión, claro. me parece que está... No, eh, sinceramente te lo digo. Eh, me gusta hasta la música, la banda sonora, que también es tuya, hay que decirlo, porque algunas veces pasa desapercibido, ¿no? Que amenábar es un estupendo compositor. Yo creo que tu cine es un cine siempre de riesgo, Alejandro. Desde la primera película, ¿eh? Desde Tesis, y en esta película, desde luego, eh, había un riesgo evidente. No sé si quieres hablar, a lo mejor, de las dificultades de la financiación de la película, pero todo en ella es de riesgo, incluido... El reparto, la elección de Carla Elejalde como Unamuno, a mí en principio me preocupó cuando oí la, la noticia y tal. Hay que decir que Elejalde hace, creo, un Unamuno realmente sensacional. Este Santiprego, que es un actor poco conocido y que hace un Francisco Franco modélico, que dice, es que es un personaje cómico. No, no, no es cómico. Es que Franco hablaba así y actuaba así. Pero Franco, el Franco de Santiprego, a mí me parece que da miedo. ...en la pantalla realmente... ...y de Eduardo Fernández como ya nos trae... ...pues es lo que vamos a decir... ...es un realmente una actuación inolvidable... Eh, ...felicidades ha ...bueno, muchas, muchas gracias... muchas gracias ...sí bueno, lo que decías de la, de la financiación... ...precisamente eso ha sido... el, el, el, el, el, el, el poco la guerra... ...para nosotros, claro. ¿no? conseguir levantar esta película... ...porque te das cuenta... Pues, ¿no? pues ...que la figura de Franco es alargada... ...y que tener a Franco Uf. de coprotagonista... ...pues eh, <risa> supongo que generaba... ...recelos pero al final ha valido la pena. Y bueno, alguien como Carra, que era la opción en principio más eh, heterodoxa o menos adecuada para mirar sí. a Unamuno, eh, por contra lo que tiene es, por supuesto, con bien maquillado, bien vestido, es sí, que Carra sí. tiene un talento inmenso y Carra consigue que Unamuno, que por cierto improvisaba sus discursos y con Unamuno se escribía esquemas y sobre eso improvisaba. Y entonces cuando Carra hace eh, o, o reproduce el discurso de un amuno consigue que no resuene, no suene solo en el 36, sino que resuene hoy en pleno siglo veintiuno. Sí, porque además hay mucho eh, jaleo con el tema del discurso, ¿no? Que si fue literal, que si sí. no fue literal, que por lo visto lo que tú dices hay solamente como un pequeño esquema de palabras que él usó, pero creo que se radio y tú te habrás investigado sobre el tema, pero no está archivado ese... ese... No, lo que pasó es, bueno, eh, eh, bombas no son las que hay, o de, de, digamos, de discusión respecto al discurso, sino la que viene, porque creo que ahora habido un documental, dos libros más, por, por todo en torno a la polémica de qué se dijo y no se dijo, el, el, el acto se estaba radiando, pero justo cuando Unamuno habló, por lo visto no se colocó delante del estrado y no se reprodujeron sus palabras. Entonces todo lo que se, se conoce está a través del cruce de testimonios. Y ahí tienes una auténtica ensalada que incluye la mitificación, en, en parte, como yo creo como gran acontecimiento, pues pues a veces se exagera, se mitifica. Y yo yo lo que, lo que he hecho para mí, que ha resultado especialmente apasionante, es intentar desbrozar y, en, y encontrar el espíritu de lo que se dijo. De todas formas, lo que Unamuno dice en nuestra película no es la reproducción, yo creo, exacta, que se podría sacar de, de, de, de, de lo que dijo realmente, es la adaptación a la película. Unamuno mencionó a José Rizal, que era un soldado de la guerra de Filipinas, que fue lo que hizo que, que Millán Astray se pusiera en pie y protestara, Pero si yo me pongo a explicar a los espectadores José Rizal, Guerra de Filipinas, que hoy en día no tiene, ni, no tiene la, la, la, la connotación que tiene o la fuerza que tiene hablar de Cataluña, del País Vasco, que eso sí son cosas que se dijeron. Entonces, uh -huh. el discurso de la película está adaptado un poquito a la realidad de hoy. Y permíteme permíteme que, que explique brevemente cómo está resuelto en la imagen ese momento que me parece uno de los instantes cumbres de la película. Un Unamuno saca un papel para hacer una pajarita de las suyas, de las que sabemos que era tan aficionado. Ese papel no es un papel cualquiera, uh -huh. y eso realmente es el detonante para que Unamuno, uh -huh. que está en esos discursos casi, casi, casi ajeno, y que no quería intervenir se da cuenta de cómo es su vida cómo es su realidad se pone de pie y lanza su discurso, me parece el eso, momento cumbre de la película, Alejandro eso, el, digamos, el, el, el, el pequeño detalle que le hemos dado a Alejandro Hernández y yo es que lo fuera a utilizar precisamente para hacer pajaritas, porque claro. era muy aficionado uh -huh. una a hacer papiroflexia pero es eh, cierto, completamente es cierto que efectivamente el papel se conserva que era el reverso de la carta, una de las cartas uh -huh. que le habían escrito y pidiendo clemencia para un hombre, y ahí fue donde escribió el esquema de lo que luego fue su discurso España se partió entonces en la guerra, en Dos, eh, debería haberse unido otra vez en uno durante la transición. Tú has sido muy crítico con la transición. Parece que no se borraron eh, las cosas que se tenían que borrar o se eh, pasó por encima de ciertos problemas eh, que existían y todavía hoy manifestamos la existencia de esas dos Españas, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría matizar, porque a veces el, el, el prensa... Pues tú buscas obviamente un titular, un titular impactante. Es verdad que yo tengo que poner mucho cuidado con todo lo que digo y más con esta película. Yo ni muchísimo menos eh, me gustaría denostar la transición. La transición, por cierto, que fue lo que a mí me tocó vivir de niño y los años 80 eh, se ha considerado modélica en todo el mundo y en cierto sentido lo que, lo es. Lo que pasa es que hay eh, los, los procesos dictatoriales se pueden cerrar de varias maneras y en España se optó por, bueno, por la amnistía, por el olvido y está muy bien porque permitió que el país diera un vuelco de ciento grados en muy poco tiempo pero por contrapartida hay heridas sin resolver, sí. pero yo reivindico el, el reivindico la transición y cuando digo que Franco que Franco está presente eh, en la España de hoy lo que me refiero es que efectivamente el fantasma de Franco y lo estamos viviendo hoy ahora estos días sigue sigue se, se sigue hablando de Franco no ni muchísimo menos que Franco haya diseñado la democracia de hoy, porque si fuera por Franco estaríamos viviendo en una dictadura toda la vida. ¿Crees que esas heridas se pueden llegar a provocar en el futuro algún tipo de conflicto como aquel? Yo espero que no. Yo soy de naturaleza optimista y siempre voy a optar por por eh, llevarnos bien. Yo en mi comunidad de vecinos que por cierto siempre me dicen me toca a mí ser presidente de la comunidad <risa> ¿En serio? Eh, sí. y, y nos llevamos muy bien digo pues mira si esto España es como una comunidad de vecinos hay que llevarse bien sí, porque además eh, eh, el Unamuno cuando se puso tan, tan enfadadísimo es por eso porque al final veía que se estaban haciendo no esos, esos sectores esas reparticiones es que ya era la anti España como, como termina ¿no? españoles somos todos ¿por qué queréis decir vascos no catalanes no liberales no ¿por qué quieres compartimentar si españoles sí. somos todos de la bandera de España es de todos Sí, sí, sí, sí, sí. Nos vivimos en nuestro globo y, y no dejamos espacio de entendimiento con el del globo de al lado. Y lo que tenemos que entender precisamente es que en una democracia, para que existas tú enfrente, tiene que haber alguien que no piensa como tú. Los directores os enfrentáis a determinados hechos eh, que dices, bueno, pues este, este me gusta para narrarlo en una película. ¿Cómo fue tu historia personal con ese discurso de Unamuno? ¿Cómo eh, conociste esa historia que después te ha hecho hacer esta película? Eh, fue realmente eh, el libro La guerra civil contada a los jóvenes, eh, de Arturo Pérez Reverte, que lo pillé así de pasada y que me lo, como yo tengo la sensación de a pesar de haber sido buen estudiante de niño que sé muy poquito de la guerra civil, a ver que me entero de aquí. Y ahí descubrí el momentazo de Unamuno, o sea, que realmente empecé por ahí. Ya una última cuestión, Alejandro, eh, una última cuestión que nos sé, presenta el futuro, porque también eh, te vas a acercar a la pantalla pequeña en la televisión, eh, también tú te apuntas al mundo de las series, ¿no? Pues sí, en realidad a mí lo que me guía siempre es una buena historia. La, el cómic de Paco Roca, la historia real en la que se inspira, me gusta muchísimo, me gusta mucho el enfoque de... De Paco Roque y de Guillermo Corral, los autores del cómic, y, y me voy a lanzar cómo voy a estar a contar esta historia. Creo que va, creo que va a estar bien, puede ser algo muy épico y muy emocionante. Eh, no se contradicen eh, la pantalla grande y la pantalla pequeña, sino que en tu caso demuestras que, que se pueden complementar y se complementan, ¿no? Sí, si el caso es contar historias Y la gente hoy más que nunca quiere que le cuenten historias. historia Alejandro, sí, Alejandro Amenábar En La Rosa de los Vientos en Mientras dure la guerra se acaba de estrenar Alejandro, muchas gracias Y felicidades por tu película Un placer Muchísimas gracias mucho, muchísimas gracias. Éxito, gracias, gracias, hasta luego En Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia reservada 2.0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 Eso era el patrimonio personal. Solo, ¿eh? Solo. Solo, solo. Es decir, no estamos hablando de, del dinero del Esto país en, en todos estos grupos que Bueno, que eso, se eso que y se y sepa, que a saber lo que por ahí bueno, oculto. Bueno, es lo que se, eso se, lo se, le, se le calculaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que um, disponen de... Eh, te ponían de petróleo y ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues algo tan simple como um, facilitar eh, comprar armas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 Qatar es un caso mmm, que viene digamos eh, de de eh, Arabia Saudí y, y que se hubo y hubo ahí eh, ese desde hace años ese gran poder y luego han surgido algunos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 en todo lo que lo que les haga falta. Ahora, un eh, programa nuclear, pues harán un programa nuclear para hacer frente a Irán y para y para controlar ciudades espectaculares, como tienen proyectadas, lo que quiera. Fernando, eh, hemos hablado ahora en materia reservada de esos príncipes de saudíes y luego tiramos de la manta, y conocemos un poquito más sobre cómo influyó la CIA en la transición, y por ejemplo sobre Isidoro, ¿no?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 Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de programa. Os contamos, eh, os anticipamos, eh, qué es Cerro del Monte. Es un barrio de Madrid eh, que fue independiente, es una historia fascinante que vamos a conocer esta noche de la mano de Carlos Montero en Mundo Bizarro vamos a saber saber también quiénes eran los y quiénes son los guardianes con Javier Pérez Campos y vamos a conocer también cómo se monta una conspiración en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro pero antes de todo ello vamos a tirar de la manta y vamos a saber algo más sobre Isidoro Y es que Isidoro era el nombre que daban Allende de los Mares a lo que tenía que mandar a este lado del mar. <risa> Esta semana se ha confirmado algo de lo que muchos hablamos y que en parte eh, es una parte muy importante de la historia de España, esa que sólo se conoce viendo lo que se esconde cuando tiramos de la manta. Es un hecho histórico que demuestra cuál fue el papel del servicio secreto durante la transición, más importante de los que muchos se niegan a conocer. El CECED, creado por el almirante Luis Carrero Blanco durante los últimos años de la dictadura... ...nació para controlar a los movimientos que pretendían acabar con el régimen. Pero cuando Franco murió, sufrió una evolución debida inicialmente a algunos de sus agentes... ...que se dieron cuenta que debían jugar un papel activo para permitir el paso a la democracia... ...sin que corriera la sangre. Fueron ellos los que consiguieron que Felipe González y otros dirigentes del PSOE que vivían en España consiguieran los pasaportes para poder viajar a Suresnes al Congreso del SOE. Pero su papel decisivo tuvo lugar a los pocos meses de la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno. El país ha tenido acceso al archivo personal de González desclasificado por la fundación que lleva su nombre, por cierto, un ejemplo que otros muchos antiguos altos cargos deberían imitar. Entre esos papeles aparecen las pruebas de cómo actuó Suárez... ...para saber si el PSOE iba a apoyar las medidas que él quería implantar... ...y si este partido podía convertirse en la gran alternativa de la izquierda. El 23 de octubre de 1976, sábado, en el Hotel Melía Princesa de Madrid... ...se reunieron González y Guerra con los enviados del presidente del gobierno... ...que no eran otros... ...que los máximos representantes del cc ...dos espías... ...Andrés Casinello y José Faura... ...que debían catar las intenciones... ...de los socialistas... ...llamativo que fueran ellos... ...los que evaluaran el carácter y liderazgo... ...del que entonces muchos conocían... ...por su alias de Isidoro... ...Casinello, que también fue a Francia... ...para entrevistarse con el presidente... ...de la Generalitat en el exilio... ...Josep Tarradellas... ...tenía la costumbre de grabar estos encuentros... ...sin avisar a sus contertulios... ...de hecho, en casa de Tarradellas... ...tuvo que pedirle permiso para ir al baño... ...cuando en realidad lo que quería era dar la vuelta... ...a la cinta... ...Casinello también grabó su entrevista... ...con Felipe Guerra. ...otro detalle importante de estos documentos... ...que ahora conocemos... ...es que están clasificados como... ...secreto y atención... ...Jano 3. ...un reconocimiento anecdótico... ...pero importante de que el líder socialista fue una de las 10.000 personas a las que el servicio secreto investigó dentro del archivo Jano, que incluía su vida pública y privada un archivo al servicio del gobierno para conocer más en detalle la personalidad de los futuros líderes políticos y sociales un archivo, por cierto, que siguen las dependencias del CNI en resumen, los espías jugaron un papel fundamental en la transición los mismos que sirvieron a Franco Lo hicieron también a la democracia Vaya lío bueno, con Fernando Reda tirando de la manta Nos enteramos un poquito de lo que pasó En esos años tan importantes Esa cara, pero habrá mucho a cada vez ¿eh? Aquí vamos contando alguna cosita <risa> Pero el día que nos enteremos de todo Que Dios nos pille confesar que... abre, ¿eh? <risa> Fernando, muchas gracias La rosa de los vientos La rosa de los vientos En onda cero ¿Más pistas, eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues sí, pues sí, mira, recordamos que es un gran expedicionario financiado por la corona de España, que dejó su huella en la historia y que con 25 años realizó sus primeras incursiones. Si todavía no sabéis cuál puede ser de los tres candidatos, pues damos la segunda pista. Simulando a Cristóbal Colón, este expedicionario, atentos, fue en busca de una ruta hacia las Indias. ¿Quién puede ser de los tres nombres que os vamos a dar? Francisco Javier Balmis, José Celestino Mutis o Fernando de Magallanes. En rosa.vientos.es, en el correo, o con almohadilla rosa-vientos en Twitter, decid cuál de estos tres pensáis que es el protagonista del concurso. Almohadilla rosa vientos, eh, para participar en este concurso. Continuamos y seguimos en la rosa de los vientos. Son las 2 y 12 minutos. La rosa de los vientos en onda cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Atención a la historia que os contamos hoy ocurrió hace relativamente poco tiempo. Y quien nos dice que en este mundo bizarro nada ocurre por primera vez. Un barrio, un barrio en Madrid, eh, se independizó. Donde estaba, tenía hasta bandera. Insistimos, un mundo bizarro, lo vamos a tratar y vamos a hablar de este asunto. Con Carlos eh, Montero. Carlos, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, Hola, Cerro Belmonte, así se llamaba. Tenían esta bandera. Y A fue hace relativamente poco tiempo, ¿eh? Pues eh, ayer, como quien dice, en 1990, en el verano de 1990...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 como lo que estamos viendo en Cataluña, ¿no? Fue era, era más, pues más una, una amenaza, una medida de, de presión, ¿no? No, pero hubo mucho marketing, porque eh, sí. en realidad, como tú decías, nadie se imaginaba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 El círculo secreto. Vivimos en un mundo en donde es real solo una parte, Pero no todos son mentiras, aunque lo crean algunos sabios, algunas personas que tenemos en consideración, gente en la que tenemos depositada confianza. Ellos han sido víctimas, en más de una ocasión, también de conspiraciones. ¿Cómo se ha montado una conspiración? Lo vamos a saber esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, totalmente. Qué peligro, qué peligro lo que va a venir ahora. Bueno, ya veremos. Y eso que decía, después vamos a contar el proceso, pero es que en conspiraciones en verdaderamente irracionales cree mucha gente muy racional. Sí, bueno, a veces incluso hay ahora mismo ya un género que está estudiándose de manera muy muy seguida, muy continuada y con mucho interés dentro de la sociología y de la antropología, que son las teorías de la conspiración. Incluso, bueno, a veces lo hemos comentado, incluso en algunas ocasiones se adopta la forma de una, de una creencia religiosa. Y también dentro del género de las teorías de la conspiración es posible que muchas de las teorías de la conspiración formen a su vez parte de determinadas teorías de la conspiración. Entonces, claro, y aquí la cosa se enmaraña mucho más... No, no lo líes, eh, porque también podemos decir, bueno, ¿qué incluimos en la teoría de la conspiración? Eh, porque para algunos no todo es conspiración. No, aquí lo que hay que distinguir es que primero existen las conspiraciones, o sea, eso es indudable, pero luego lo que existe son eh, una, una serie de, de denuncias, porque realmente una teoría de la conspiración lo que hace es señalar con el dedo, lo que hace es eh, denunciar, a alguien, pero siempre está en un estado provisional, porque todavía no la tenemos confirmada. Claro. Simplemente estamos levantando una serie de sospechas. E ese es el, el fundamento. La cuestión es si luego esas sospechas se llegan a confirmar o no. Y ahí es donde está siempre. Por eso digo que estamos ante una especie de stand-by, de, de estado provisional de las cosas. Si tuviéramos que elegir elementos y eh, cartas para montar una conspiración, ¿qué necesitaríamos? Bueno, pues, a ver, hay unas... Una... Las teorías de la conspiración han ido variando un poco a lo largo del tiempo, pero ahora mismo las que están más de moda y son un poco la, su silla de identidad, primero están protagonizados, es decir, los grandes conspiradores, curiosamente, parece que no necesitarían conspirar, porque siempre son los más poderosos del mundo. Antiguamente, lo habitual era que se pensara que las conspiraciones las hacían eh, gente que estaba en una escala inferior dentro de la sociedad, porque lo que quería era lograr nuevas cotas de poder. Pero aquí, los protagonistas hoy en día son las grandes corporaciones, las grandes familias, los grandes linajes, los monarcas, Eh, incluso luego ya si nos metemos en un terreno ya casi de la ciencia ficción, pues los extraterrestres o una serie de sociedades que no sabemos muy bien qué entidad tienen, que serían los los Illuminati. ¿no? Entonces todo esto forma una gran élite, que también es muy curioso porque entendemos que si ya cuando nos reunimos en familia en la Navidad, ya basta que nos reunamos para que haya discusiones entre nosotros, imaginaos para que se pongan de acuerdo todos estos, bueno pues en las teorías de la conspiración suelen ponerse de acuerdo todas estas personas, entidades, y corporaciones y todos guardan familia. silencio, porque nadie habla, ¿eh? Claro, eso es otra de las características que, que tiene y además es uno de los factores porque una de las dificultades que tienen las teorías de la conspiración es como nosotros, cuando las escuchamos podemos darle ciertos visos de realidad o no a esa teoría de la conspiración podemos creerla o no, en las teorías de la conspiración no son fácilmente demostrables porque como digo hasta aunque incluso cuando descubramos un fraude y veamos que no coinciden las evidencias que, que denuncian determinados teóricos de la conspiración siempre pueden decir que es que los teóricos los conspiradores son muy listos y nos están lanzando pistas falsas. Mm. Entonces claro, no, estamos bastante eh, vulnerables, ¿no? Estamos un poco indefensos ante la avalancha de las teorías de la de la conspiración. No. Entonces, un criterio, un criterio que se suele utilizar y que ahora mismo defienden bastante sociólogos es si la teoría de la conspiración abarca a muchísima gente cuanta más gente abarque es más probable que sea falsa porque pero, es más difícil mantener el secreto pero es que ahora mismo hay algo que les ayuda muchísimo para este tipo de, de teorías de la conspiración y son las plataformas digitales, se retroalimentan hay muchísimos canales de estos de, de youtubers que lanzan ahí todo lo que quieren y luego ya las plataformas digitales eh, ni te cuento y muchas veces pues eh, eh, gente que a lo mejor no tiene opción a toda o, o tampoco quiere saber toda la información que debería hacer o debería obtener para contrastar pues es que eh, son perfectamente manipulables y, y es que se lo creen todo Es que ahora lo, lo, lo bueno y lo malo que tienen las, la, las grandes plataformas, como tú dices, Silvia, es que cualquier idea extravagante que tú puedas creer vas a encontrar en un rincón del en otro rincón del mundo alguien que piensa como tú. Y en el momento en el que ya encuentras más gente que piensa como tú, de alguna forma empiezas a mm, pensar que realmente eso puede ser cierto. Porque y las luego, conspiraciones pues, se utilizan, perdona Juanjo, las conspiraciones se utilizan, unen una serie de hechos, hay una teoría, pero unen una serie de hechos que son reales. Claro, bueno Aquí hay aquí hay varias cosas. Eh, efectivamente, lo mejor, y esto ya es muy antiguo y forma parte de lo que es la propaganda, es tratar de meter hechos reales con, eh, no, con hechos que no sean reales, de tal manera que si tú metes cuestiones que son auténticas, Cuando lleguen las falsas y además no tienes, como digo, elementos para poderlo juzgar de una manera objetiva, pues esa, lo que vas a conseguir es que eh, esas esos elementos que sean falsos a lo mejor piensas que pueden ser auténticos, porque si lo otro era verdad, ¿por qué vas a poder dudar de esto? no Entonces, esa mezcla siempre al final un poco juega a favor de, de, los, de los teóricos de la conspiración. Pero lo que lo que comentaba antes un poco de lo de las, de las grandes plataformas de las redes sociales, de la propia Internet, es que muchos piensan que Internet forma parte de la teoría de la conspiración forma parte del gran hermano ¿no? que nos manipula, que es, eh, y lo hemos comentado muchas veces, y además es que es cierto cómo regalamos nuestros datos a grandes empresas para que, que los utilicen eh, con determinados fines, y lo y, pero lo curioso es que estos mismos que te están diciendo eso, luego te piden que se suscriban a tu canal, o sí. sea, que nos suscribamos a su canal, no, no te dicen, no, apártate de internet, no, te dicen, sí, sigue sí, viendo, sí. sigue estando en YouTube, sigue estando en mis foros, Lo cual es un poco paradójico, o también nos tendría que dar que pensar que a lo mejor, bueno, pues hay algo ahí que no es tan tan fuerte, ¿no?, ni tan verídico como parece. Te voy a preguntar una cosa personal, porque tú inventaste una serie de datos que justificaban el hecho de que todo lo que pasa allá en Cataluña lo había inventado, lo había hecho China, y dice una conferencia sobre eso, y la gente se lo creyó todo. Eh, bueno, a ver, no, no todo el mundo se lo creyó pero bueno, fue un ejercicio, sí que... Pero, pero, pero bueno, la eso, gente ah, muy sorprendida, tiene bueno, razón, eh, ¿no? Eh, eh, porque tenido... cogiste una serie de hechos eh, y los uniste, que, claro, que sí. hacer una conspiración, ¿no? Sí, bueno, fue un ejercicio didáctico para eso, para y además eh, esto lo, lo hice, en el, me invitaron al al Magic para hablar de conspiraciones, a la Feria Internacional del Magic en Barcelona, y lo hice justo, pues fue un poco también osado, porque fue justo un mes después de que ocurriera todo lo del referéndum, estaba uh -huh. aplicándose el 155 y además ante, ante un público que estaba muy bien informado sobre lo que estaba ocurriendo claro. en, en Barcelona ¿no? y en Cataluña en general. Y lo que hice fue eh, decir que la mano oculta, está el vídeo por internet, se puede ver, eh, la mano oculta que había movido el proceso independentista catalán eran los chinos. Eh, que, que da mucho juego, porque los chinos es una comunidad que es fácilmente, tú fácilmente la puedes estigmatizar, porque es cierto que convivimos con ellos o coexistimos con ellos, pero no los conocemos demasiado. Yo en otros foros que he preguntado a la gente que asistía eh, ¿cu a cuántos amigos chinos tenían, pues casi nadie levantaba la mano, prácticamente nadie levantaba la mano. Es verdad, o sea, estamos conviviendo con ellos, pero tenemos un trato todavía como muy muy distante. Entonces, esto es lo que permite que los podamos convertir en chivos expiatorios, estigmatizarlos, y luego también es que China genera muchísima, eh, muchísimas noticias en España, porque sí. evidentemente es una gran potencia. Cuanto más datos tienes, más fácil es que tú puedas sacar de contexto esos, esos datos, más fácil los puedes manipular, más fácil los puedes sesgar, sesgar, y más fácil puedes montar la teoría de conspiración que te dé la gana. Y afortunadamente yo tenía todo ese material para poder eh, hilar muy fino y hacer una teoría de la conspiración que iba desde cuestiones muy anecdóticas, como podía ser dónde se fabricaban las, las famosas urnas del referéndum, que se hicieron en China, o dónde se fabricaban... ¿Por y las ¿Por que se enteladas. fabricaron en China? No, por, según por, esa por, teoría eh, lo que hiciste claro yo yo empezaba yo empezaba diciendo que bueno aquí jugaba también juegas con los tópicos dices bueno china es una sociedad comunista con una economía intervenida cómo va a permitir un gobierno que genere un elemento de tanta perturbación diplomática como pueden ser las urnas como pueden ser fabricar banderas eh, como como por ejemplo tolerar que se hiciera una manifestación se hiciera una vía catalana una manifestación en la gran muralla china mm. cuando estamos viendo lo que ocurre con las manifestaciones en, en China. Entonces, jugando con todos esos tópicos, pues poco a poco lo que estaba tratando de, de bueno, de inducir es sembrar la duda de que quizás todo eso estaba tolerado y alimentado por el propio gobierno chino, ¿no? Y luego también, por ejemplo, ya jugando con determinadas coincidencias, justamente el 1 de octubre, que fue, como sabéis, el día del referéndum uh -huh. catalán que se suponía que además, durante la noche después del escrutinio, se iba a declarar directamente ya la República, si era favorable a los intereses de los independentistas, pues también, curiosamente, el 1 de octubre de muchos años atrás había sido cuando se declaró la República Popular China o sea que ahí había como un sí, una sí, especie sí. de pero, guiño histórico y, y muy fino, claro eh. claro pero es que mira es que tiene un poquito también que ver con lo que hemos estado hablando antes de Cerro el claro te imagínate que en un momento dado no, no es así no pero que igual que Fidel Castro se hizo eco de lo que estaba ocurriendo en ese barrio porque le interesaba como marketing y publicidad hacer ver que el gobierno español era represaliado y tal, pues resulta que aquí eh, podían haber cogido los chinos también y haber dicho no, no, claro, nos interesa coger la causa catalana para hacer ver pues que efectivamente hay un, un determinado grupo, una determinada zona de España que está reivindicando eh, pues a lo mejor ser incluso un régimen similar al, al, al chino, ¿no? O sea, que claro, pues no cosa sí. especular. Yo lo, que, yo lo que hacía era coger determinados eh, sucesos que están yo todo tiraba de lo que se denominan fuentes abiertas, todo eran noticias de prensa que están perfectamente accesibles por internet que son o sea, reales. No me inventa no exactamente. Es decir, a partir de titulares auténticos de prensa yo llegaba a conclusiones falsas. Pero si tú lo ves todo seguido, utilizaba pues pruebas circunstanciales, es decir, justo pues cuando se hace la primera diada independentista en Cataluña, que creo que fue la, la que ya fue empezó a marcar todo el proceso independentista, fue en el 2012, pues justo en ese mismo mes había eh, desembarcado el gran banco chino en Cataluña. Eh, así, cuando Musk de, de, declara también ya el primer plebiscito, que luego fue juzgado por él, pues también justo habían llegado nuevas corporaciones chinas en ese lugar. Incluso Había cuestiones curiosísimas, ¿no? Como que el mismo bufete de abogados que llevaba eh, los asuntos de Jordi Puyol era el que llevaba los del Consulado de China en Barcelona e incluso donde una operación contra delincuencia china, que era la operación Emperador, lavaba el dinero, lo lavaba en un banco de Andorra que era el mismo donde lavaban el dinero la familia Puyol. Entonces, bueno, utilizando todo este tipo de, de entramados, pasaba de lo más anecdótico a cosas ya muy concretas con nombre y apellidos, Y cambiaba también relaciones de causa y efecto. Es decir, realmente China se ha interesado por Cataluña, pero también por el resto de España durante la crisis, porque éramos muy baratos para comprar. Pero si yo saco del contexto todo lo que es España, el resto de España, y me centro solo en Cataluña, pues parece como que está privilegiando... La atención sobre lo que ocurre allí Y bueno, ya digo, es un poco desenfocar desenfocar Las cosas, pero todo, os puedo asegurar que era Y bueno, ya digo, la conferencia está en, en YouTube Se puede ver todo con datos absolutamente auténticos Bueno, luego ya encima había comprado el español De fútbol, sí, sí, había metido sí, propaganda sí. Había metido propaganda en el Barça O sea, era como un desembarco por tierra, mar y aire. Sí, sí. <risa> Entonces, bueno, era un poco ese. Y ese todos reír. preguntándose ahora eh, de quién es eh, la culpa de que haya nuevas elecciones en España si de unos de otros son de los chinos. Claro. Eh, son es los especial, culpables, es. eh, claro. Es especial. Luego, luego yo siento que terminaba la conferencia diciendo que, bueno, que m, seguía recomendando que la gente fuera a comprar a los bazares chinos sí. después de eso. Pero es que además en los bazares chinos sí? para que ve venden un souvenir que pone souvenir de España con la bandera española y es un llavero sí, de la sí, sí es verdad. Entonces, Entonces, bueno, hay una mezcla total Que por, por... cierto, no deja de ser eh, casualidad el hecho de que muchas leyendas urbanas eh, tienen a los chinos como referencia El hecho de que no hay muertos chinos o eh, monedas eh, chinas que se pasan por eh, monedas españolas Una serie de cosas el que parece que como no nos relacionamos mucho con ellos, entonces se les puede culpar de todo Claro, yo digo que yo ahí lo que lo que cogí es primero un, algo que, que había muchísima información... ...porque yo digo que genera muchas noticias... ...y luego que tenemos presencia aquí, muy cercana y para nosotros también muy desconocida. Pero esta forma de estigmatizar a un colectivo es lo mismo que se hizo, por ejemplo, con los judíos. Es decir, o como, por ejemplo en la época de, del esclavismo en Estados Unidos, pues con los negros. Es decir, siempre que tenemos ese tipo de grupos que están aquí, extranjeros, emigrantes... ...personas que no están muy integradas o que no se relacionan mucho con el resto de la sociedad... Pues es más fácil que nosotros en un momento dado podamos sospechar de ellas, porque realmente no los conocemos. Y esa y esa es una, una de las cosas que ya digo que que utilicé. ¿no? que es, También se utilice, utilicé otro, otra cuestión que aparece mucho en las teorías de la conspiración actuales, y es que no hay nada por hacer, Las casualidades no existen. Siempre hay una intención de fondo que hay que saber leer, hay que estar continuamente leyendo las señales que aparecen uh -huh. en la prensa, ¿no? entre líneas. Eso es un poco el objetivo. Y entonces... Eh, lo que decía, no hay sincro... o sea, funcionan las sincronicidades, incluso que coincidan dos fechas, lo difícil es que coincidan dos fechas, como el 1 de octubre, tiene que significar algo. No Va puede ser por Vamos, ajá. que tú eras el que el único que había leído realmente lo que se estaba ahí ocultando. Habías eh, leído eh, entre líneas perfectamente. Esa, la la idea es que claro, se supone que el teórico de la conspiración tiene una información privilegiada y es un poco también guardián del secreto. Hombre, lo curioso es que luego me encontré Eh, cuando acabó ya, y claro, yo esto lo hice en el año 2017, pero luego salió información durante el juicio y con, con informes policiales que Puigdemont había pedido mil millones a, a China para sí. financiar la República y me encontré un montón de comentarios de gente que me decía, oye, a ver si has acertado por casualidad Sí, sí, sí, Sí, verdad. como Mel Gibson, ¿no? Claro, entonces, bueno ya digo que luego tuve comentarios gente que me mandó y, bueno personas que, que están muy bien informadas que me decían que a lo mejor no andaba tan desencaminado ¿eh? claro. en algunas cuestiones. Pero yo les dije, es que yo sé cómo he seleccionado la información, entonces sé eh, lo que he dejado fuera, es que esto es una duda. ¿no? ¿no? Claro. así se genera dudas. Lo que sí que no hay ninguna duda es que eh, todas compilaciones o pasas, todas menos una, y lo no llegó a la luna, ¿no? Efectivamente, el hombre no llegó a la luna. El hombre suele estar, la mayoría del género humano está en la luna. eso es el problema que sí. tenemos. No, y yo recuerdo también eh, esa exposición que hubo, que se inventaron al astronauta, que todo el mundo decía que, que era cierto aquello. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, además, eh, bueno, eso fue un, un artista. Bueno, además es interesante, es Foncuberta, que este es un artista muy interesante, que lo que hace es jugar, jugar precisamente con eso. O sea, muchas veces no es tanto el mensaje, sino el medio. Y él, al hacer una exposición. ...en un museo de manera oficial... ...con fotografías que él había manipulado... ...con una historia así ficticia... ...creó realmente eso como había como si había sido... Un, ...un auténtico mártir... ...un desaparecido cosmonauta ruso... ...pero luego él dejó también algunos guiños... ...para salir de la ficción... ...por ejemplo recuerdo que este cosmonauta... ...al parecer se había perdido en el espacio... ...pero antes de marcharse... ...o de quedarse por ahí flotando en el cosmos... ...dejó como una botella... Eh, ...flotando con un mensaje... Eh, entonces, bueno, sería como un guiño para, para explicar que, que, bueno, que efectivamente estamos finalmente ante algo puramente recreativo. Juanjo Sánchez muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 Hemos hablado de ellos en El Mundo Bizarro. Y de gracias por dar voz a nuestro movimiento. Una historia eh, llamativísima, muy llamativa, desde luego. Como son las noticias que llegan ahora mismo en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De hace unas semanas os contábamos que 500 millones de abejas habían muerto en Brasil. Hoy os vamos a contar que ha desaparecido la mariposa... Monarca, nos lo va a contar en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. También vamos a tener en esta hora de programa a Derramante Cero con Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo. También vamos a tener a Mado Martínez hablándonos de cómo los genes influyen en la felicidad de las parejas y José Manuel Esquivano hablando de cine en El Callejón, pero antes de todo ello... Concurso, Silvia Casasola nos ha contado antes eh, pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Ahora nos va a contar los últimos detalles y el ganador. Recordamos que teníamos tres candidatos que eran auténticos hombres aguerridos al desaliento. Vamos ver el primero. Francisco Javier Balmis fue un médico español al frente de la expedición Balmis con el propósito pues, de llevar la vacuna de la viruela a todas las colonias españolas del siglo XIX por medio de 22 niños huérfanos que habían sido inoculados con la vacuna aún viva en su cuerpo. Bueno, pues esa expedición fue un éxito. El siguiente, José Celestino Mutis, pues este era un médico sacerdote experto en botánica que insistió tanto a la corona española que finalmente aceptaron su expedición y durante 30 años se dedicó a catalogar plantas, hierbas y fauna de diferentes zonas del Nuevo Mundo en el siglo XVIII. La expedición también fue un éxito pero fue muy, muy, muy costosa y a día de hoy es uno de los trabajos más concienzudos pero no se ha terminado de dar todo el valor que debería. Y bueno, pues ni Balmis ni Mutis pues son los protagonistas de hoy. Nuestro personaje es el primer hombre que tiene el honor de haber circunnavegado el mundo. Puede que antes otros lo hicieran, pero él es el que se lleva el mérito oficial. El plan de Magallanes es descabellado e imposible. Pero la riqueza y el poder le saludan. Serán la recompensa a tanto miedo sufrido. Se propone encontrar un paso marítimo que permita alcanzar Asia por el oeste. Pues bien, Magallanes hace 500 años, en este mismo mes de septiembre que está a punto de finalizar, partía con cinco barcos y 234 hombres al frente de una ambiciosa expedición. Buscar lo que hemos dicho, una ruta rápida que fuera lo más corta posible para llegar a esas indias, a esas islas de las especies, para llegar a las Molucas. Bueno, pues en ese empeño le pilló un motín de tripulación, los marineros se le rebelaron, oficiales fueron ajusticiados, incluso la nave con los vivires se fue, el, traicionó y se vino para España, lo pasaron realmente mal. Pero al final consiguieron lo que querían, consiguieron llegar a ese estrecho con el que se acortó la ruta y puso su nombre, el Estrecho de Magallanes, que está situado, lo recordamos, en el extremo sur de Chile, entre la Patagonia, la isla grande de Tierra de Fuego, y varias islas ubicadas al oeste del este hacia el Océano Pacífico. Y así se convirtió ese estrecho en el paso natural entre los océanos Atlántico y Pacífico luego el hombre lo pasó mal al final no llegó a España murió se enfrentó a, a unos indios en la zona que ahora se conoce como Filipinas y bueno pues fue terrible porque de los 231 tripulantes que salieron en un principio 216 murieron y solo 18 estando al frente de Juan Sebastián del Cano lograron sobrevivir y llegar a España y ya por fin ¿quién es el ganador y ganadora de esta noche Pues lo hizo en Twitter y eh, tiene arroba Isabel Granadina así que Isabel, ponte en contacto con nosotros al correo rosa.vientos@onda0.es nos envías tu dirección y te llega un detalle del programa Las eh, tres Y 11 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. <risa> Eureka. Dicen que todo está los genes, pues va a ser verdad.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 La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Esquibano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar mucho esta noche del Festival de San Sebastián, uno claro. de sus momentos grandes, quizá el más grande, es la entrega de ese premio de Honestia por parte de Bono a Penélope Cruz. Ha sido hombre. emocionante. Efectivamente, yo creo que, eh, hombre, Bono se lo ha tomado muy en serio, ¿verdad? Y Penélope estaba muy emocionada, entonces, bueno, pues hay que, hay que entender que es la actriz, es el, el personaje cinematográfico más joven en recibir el, el premio, ¿no? Todo un honor para una carrera que, bueno, por otro lado, tiene 30 años ya, la carrera de Penélope, ¿no? Entonces, pero sí, ha sido un momento súper emocionante, ¿no? También el de Donald Sutherland porque, hombre, un grandísimo actor, eh, Costa Gabras también, bueno, estos homenajes son así, ¿no? Pero el de Penélope Cruz es nuestra Penélope, es nuestra gran actriz, es nuestra barza en el cine mundial, ella lo sabe, sabía que, bueno, este era el gran momento honorífico de su carrera hasta ahora. Tiene Oscar y tiene todos los premios, pero este premio en casa y en un festival de primera categoría como San Sebastián, hombre, pues tiene que ser muy emocionante. Yo creo que además el público lo entendió así también, ¿no? Ha sido... Eh, pues, pues sí, como tú muy bien dices uno de los momentos mejores y más emocionantes del festival y otro de los momentos emocionantes es la presentación de la película hemos hablado con su director la película, mientras dure la guerra ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¿Qué te ha dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos Hoy podría ser el más importante de mi vida la usted a la tierra de una vez Esto es fascismo Fuerte en Italia y en Alemania En esta república no he visto más que revancha Una película emocionante Sobre uno de los momentos históricos más importantes en De nuestro país Ganador de 40 Goyas, Más o menos Goya arriba, Goya abajo Un Oscar a la mejor película De habla no inglesa Alejandro Amenábar Mientras dure la guerra película muy arriesgada es un personaje muy arriesgado y una vez más triunfante sí, sí yo como le decía hace un ratito a Menabar, este hombre es un director de riesgo y lo demuestra una vez más ¿no? Mientras dura la guerra es su nueva película la ha producido Amenábar junto con Fernando Bobaira y Domingo Corral el guión también es de Alejandro Amenábar con Alejandro Hernández Los protagonistas más importantes, el trío protagonista, son Carla Elejalde, Santi Prego y Eduardo Fernández. Bueno, Bruno, hace ya 23 años del estreno de Tesis, aquella película que dio a conocer al que entonces era un joven director de 24 años, Alejandro Amenábar. Tesis fue una apuesta ya arriesgada. Y, y este mismo amor por el riesgo, como siempre digo, no le ha abandonado nunca. ¿no? Abre los ojos, Los Otros, una película ya con un reparto internacional en su tercera película. ¿no? Mar adentro, otra película valentísima y reconocida con todos los premios. Me parece que prácticamente 70 premios recaudó eh, Mar adentro, incluido también el Oscar, por supuesto. Luego Ágora, Regresión... Bueno, mientras dure la guerra, es el séptimo largo de, de amenábar Y cuenta las últimas semanas en la vida de Miguel de Unamuno, desde el 19 de julio hasta el 12 de octubre, en lo que se llamaba entonces el día de la raza de 1936 justo un par de días antes de su muerte termina la película ese mismo 19 de julio en que las tropas sublevadas se apoderan de Salamanca e imponen el orden militar Unamuno sale aún un, a la calle con sus amigos un pastor protestante y un joven profesor de universidad a tomar su habitual café el escritor cansado del desorden y la violencia que impelan en la república acoge de buen grado el golpe que le parece que puede devolver a España la tranquilidad y la paz y al mismo tiempo en África el general Franco prepara su salto a la península bueno, él quiere unirse a la junta militar que dirige las fuerzas rebeldes y su hermano Nicolás y sobre todo su amigo el general Millán Astray, no se conforman con eso quieren verlo como jefe único y absoluto, un generalísimo de los ejércitos la narración recorre el camino de los dos personajes, protagonista y antagonista, y lo sigue paralelamente hasta que confluyen en el clímax de la obra, lo que es una estructura cl clásica, es un engranaje casi casi perfecto. Pero la película contiene mucho más que la vida decreciente del pensador y el auge imparable del militar, aunque ambos retratos sean la baza más destacada y evidente. Unamuno, que es un maravilloso Carra de Lejalde, otra apuesta de riesgo más del director, Unamuno es un hombre contradictorio, indómito y fiel a sus creencias, aunque éstas varíen con el tiempo y las circunstancias. Franco, también sensacional, el casi desconocido Santiprego, es un individuo aparentemente apocado, pero en realidad es frío, astuto e implacable. Su camino se va abriendo, porque tiene suerte la famosa baraca esa que le atribuye Millán Astray, y porque sabe jugar sus bazas. Unamuno, en efecto, como decía, murió en esos días, pero Franco tuvo después 40 años para demostrar cuánto de acertado es este retrato. Fue nombrado jefe del Estado, mientras dure la guerra, le dicen sus eh, compinches, pero se perpetuó en el cargo tras su victoria y con todos sus muertos a la espalda. Como digo, la película... ...es poliédrica... ...hay más mensajes y contenidos... ...atravesando su metraje. ...el guión, que yo creo que es uno de los mejores... ...que ha escrito amenábar ...llena de significados cada rincón de la pantalla... ...sean las figuras patéticas... ...de los legionarios en camino... ...sean los disparos... ...que cruzan la atmósfera salmantina... ...o los cuerpos en las cunetas... ...o el esperpéntico canto... ...del himno nacional... ...y desde luego está el protagonismo de la bandera... ...abre y cierra la película como una reivindicación, y ocupa absolutamente también el cartel, como un telón que debe levantarse para dejar ver lo que hay detrás, un país en conflicto, porque mientras dure la guerra es una confrontación, es un alegato y el relato de unos hechos de hace 80 años, pero también es un espejo en el que mirarnos y mucho más de lo que podamos creer, una foto fija de la España de hoy. Podemos hablar de muchas cosas, se están diciendo muchas cosas estos días. Eh, evidentemente una película que toca la guerra civil que se ha tocado poco en nuestro país. Hay un mito, hay sí, una rienda. No es... Se ha tocado muy poco en el cine. Eh, un personaje como Franco, que tocarlo muchísimo más. Eh, ha habido discusión, evidentemente. Parece que vuelve a haber en discusión. Pero una de las críticas sí, que me... he visto en redes sociales, sobre todo de la gente, es, ah, subvencionados, subvencionados. No que no existen las subvenciones, que es una mentira, que es una leyenda, no, y que las no. subvenciones son a posteriori y no antes, ¿no? No, ya esta, esta película además no se eh, obliga nada, sino que no tiene el apoyo de las televisiones. Ellos sabrán por qué cuando además es obligación por Por ley, ¿no? Y no, no, la verdad es que, hombre, ya sabemos que se a hacer una película discutida Todo vale, todo vale Menos esa crítica que dice Esta película es muy mala, no pienso ir a verla sí. También lo he oído ¿eh? sí, sí, sí, sí, desde luego que sí Oye, también te quiero hacer una pregunta Porque has mencionado, han pasado 23 años del estreno de Tesis ¿Sí? Luego llegó Abre los ojos y llegaron otras muchas películas eh, No es un director extraordinariamente prolífico Hemos hablado contigo en alguna ocasión de Woody en Todos los años tiene claro. película, pero Pero claro, Alejandro Almeráver claro. tiene todos los lustros ¿alguna vez alguna vez cumple, ¿no? Es, pues sí. es distinto. ¿Pero cuál es tu película favorita de él? A mí me gusta mucho más adentro, sí. Me parece una película realmente maravillosa. Igual de valiente, sensacional, y además con momentos cumbre de la historia del cine español, como ese ratito en el que, de repente, eh, Javier Bardén en, en su personaje, se levanta de la cama, sale disparado por la ventana y vuela. Vuela sobre el mundo, ¿no? Es un, una escena prodigiosa que además me da de impresión, no sé si muy conscientemente o no, Amenabar, homenajea a él mismo en esta película, en Mientras dura la guerra, con un momento en que un amuno también postrado en la cama... Siente que se levanta Siente que atraviesa la habitación Llega a un espacio determinado Que no voy a revelar Porque es realmente significativo Y es una película, un, un, una secuencia Igual de, de importante Y lo mismo de emocionante que aquella ¿no? Pero mal adentro es que tiene esa escena Y muchísimas más A mí me parece una película redonda Bueno, tiene el Oscar, vamos No es que lo piense yo solo Claro, evidentemente Oye, que seguramente no soy muy político Esto que voy a decir Pero mi película favorita de Todas las de Amenhaber Es seguramente de la que menos se habla Ágora eh, Que es para ah, mí eh, la película favorita eh, También porque película... está Rachel Weisz eh, eh, También se incluye Sí, bueno, Ágora es una película estupenda eh, La pega que tiene Ágora Y el mismo Amenábar lo reconoce y, y, y, lo, y lo dice además Hubiera necesitado mucho más metraje Más medios para hacer la película que él quería eh, Yo creo que es de las películas Estupendas de de Amenábal, la que le ha dejado más insatisfecho en ese sentido, ¿no? que él quería quería haber podido hacer mucho más con esa película y se ha hecho, y mucho en el Festival de San Sebastián que evidentemente copa toda nuestra atención y toda nuestra actualidad Ya se sabe desde esta tarde cuál es la película ganadora, José Manuel. Pues sí, pues sí, en un certamen que yo creo que no ha sido para tirar todos los cohetes del mundo precisamente, pero bueno, premios naturalmente aislos. La Concha de Oro ha sido para Pacificado, la película de Paxton Winters. El premio especial del jurado, que es un, un premio casi casi en la misma categoría, ha sido para Próxima, la película de la directora francesa Alice Winokur. Eh, la Concha de Plata, al mejor director, ha sido para los tres directores de La Trinchera Infinita, la película de alguna manera triunfadora eh, en la gala, para Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga, los mismos directores de Andía, recordemos, de Andía, ¿no?, y de Loreac Bueno, pues han ganado el, eh, La Concha de Plata al mejor director. La Concha de Plata a la mejor actriz se ha duplicado, ha habido dos, una para Nina Hoss la protagonista de The Audition, la película de In Base, y otra para nuestra casi, casi, casi, casi debutante, Greta Fernández, la hija de Edward Fernández, y hija también en la película La hija de un ladrón, la película de Belén Funes. Greta Fernández, emocionadísima, recogía esta concha de plata. La concha de plata, al mejor actor, pues no ha sido para Carla Lejaldes, sino para Bucasa Cabenguele, el protagonista de Pacificado, la película que ha ganado la concha de oro también ha ganado Pacificado el premio a la mejor fotografía, la fotografía de Laura Merlans, el premio de Plat, el premio al mejor guión ha sido para la trinchera infinita nuevamente la película, ellos decían eh, vasco-andaluza porque es una película rodada en Andalucía con personajes andaluces pero naturalmente hecha por los tres directores vascos, el... El premio del Mejor Guión ha sido para esta película, el guion es de Luis Obermejo, hijo de, de, de José Mari Goenaga. El premio del Público también se dobla en el Festival de San Sebastián. El premio del Público ha sido para Especiales, la película de Olivier Nacatch y Eric Toledano, los directores de Intocable, que vuelven a hacer una película acerca de unas personas, como dice su título, Especiales. Y el premio del Público para la película europea ha sido para Ken Loach por Sorry, We Missed You, una película que todo el mundo reconoce que es de las mejores del festival. Bueno, pues yo creo que es un, un festival que ha tenido de todo, quizá la sección oficial no era tan importante, no era a lo mejor llena de buenísimas películas, no No lo discuto porque además no las he visto, no he visto un par de ellas nada más, ¿no? pero faltaban esos grandes nombres que en otras citas hay. Bueno, se ha llevado un premio Ken Loach, ha habido premio para los tres, Fantásticos Vascos, Arregui, Garaño y Goenaga Y aquí se ha terminado el Festival de San Sebastián Y como decían sus presentadoras de la gala Aquí no acaba, aquí empieza el Festival del año que viene Ojalá sea por lo menos como este o mejor Y la lista, todos los factores en juego El Super 10 Una lista que esta semana tiene en el número 10 Pues a una película española, Padre no hay más que uno La ha escrito más o menos, la ha dirigido y la protagoniza Santiago Segura, junto con Tony Acosta Ocho semanas en la lista, yo diría que aquí se acaba Pero es que de repente resucita, así es que vamos a esperar Oye, ¿cuánto dinero ha recaudado esta película? Pues está en los casi 14 millones de, de euros, Bruno Es un 13 y pico, un, un verdadero taquillón Puesto número 9 Toy Story 4, la película de animación eh, Ya es conocido El argumento de Toy Story, se repite Y se repite, pero siempre con una calidad Extraordinaria, Josh Cooley Es esta vez el responsable 14 semanas en el Super 10 8 Aute Retrato, la película de Gaisca Urresti, dos semanas en la lista, subiendo desde el 10, este documental sobre este cantante, poeta, dibujante, artista completo, que es Luis Eduardo Aute. 7 It, capítulo 2, la película de Andy Muschietti, con este payaso terrorífico, tres semanas en la lista, ha bajado dos puestecitos. 6. Bueno, pues 51 semanas lleva Cold War. No sé si hemos dicho algo de esta película alguna vez, pero realmente aquí sigue. Estaba en el set la semana pasada. Aguanta la película dirigida por pablo Pablikowski la película récord del Super 10 y yo creo que incluso de cine en España Puesto número 5 Downton Abbey, un estreno en nuestra lista la película de Michael Engler la película que continúa aquella serie de televisión que yo creo que gustó a todo el mundo como digo, primeras semanas del Super 10 ¿Cuatro? Yesterday repite posición después de 12 semanas la película de Danny Boyle con James Patel, con Lily James la película que homenajea a La música de los Beatles. Tres. Ad Astra es la película de la semana. Es entrada directa en este puesto 3, la peli de James Grey, una película protagonizada por Brad Pitt junto con Tommy Lee Jones. Es una peli de ciencia ficción, pero como todo el cine de James Grey, es mucho más de lo que parece. ¿Y en el puesto número 2? Pues Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, 27 semanas en la lista. Otro pedazo de récord para una película española. Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Pedro y López Cruz... Apuntando hacia el Oscar Vamos a ver cómo se anula Y en lo más alto Puesto número uno del Super Díaz. Bueno, pues sigue la película impatible de momento Érase una vez en Hollywood La película de Quentin Tarantino Leo DiCaprio, Brad Pitt Marlon Robbins, seis semanas en la lista Todas en lo más alto José Manuel Esquivano Nos escuchamos dentro de siete días, ¿te parece? Me parece fenomenal, Bruno Un abrazo fuerte ...en Onda Cero... ...La Rosa de los Vientos. Era el califa de los ojos azules... ...era Abderramán III... ...no se lo cuenta... ...Alberto de Frutos... ...redactor jefe de la revista... ...historia de España y el mundo. Sí, ese sin duda fue el hombre más poderoso de su tiempo... ...en el siglo X de nuestra era. Él era nieto del primer emir de Córdoba... ...y en el año 929 fundó el Califato Maya de Córdoba... ...que era una institución independiente de cualquier otro poder... ...tanto de Bardaz como, de, como del norte de África... ...e instituyó ese, ese califato pues para dotar de mayor prestigio y poder... ...como una entidad independiente... El, el, el, el, el poder musulmán en la península ibérica Abderramán III fue una de las personas más importantes en esa lucha de religiones cristianismo e islam que existía en nuestro país por entonces al andaluz era la parte islámica de nuestro territorio Bueno, hay una... digamos que dos fases claramente diferenciadas en el, en el reinado de, de el Derraman III. Efectivamente, él se enfrenta a los reyes cristianos, en particular a las tropas del rey Ramiro II, en una célebre batalla, la de Simancas, en el año 939, que pierde. Pero también eh, lo, que, lo que él hizo y el principal eh, mérito y el legado es eh, la unificación eh, de, de las distintas unidades, de las coras, de las eh, regiones administrativas que cada una iba por su lado cuando él llegó al poder... Eh, ejercían un poco eh, de taifas todavía no existía un poco ese término pero como de taifas independientes y en lo que hace es sofocar las distintas rebeliones en el seno de, de, de, del propio poder digamos eh, árabe en la península ibérica y luego centrarse efectivamente en las distintas campañas o rachias contra los reyes cristianos que le ponen a veces en tesituras eh, difíciles y a los que en otras ocasiones él vence. Escuchamos a Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia. Este mes trae en portada el mundo de los masones y su relación con el poder, pero además uno de los temas destacados este mes en la revista Historia es Abderramán III. Este personaje fascinante, un personaje importantísimo. Gran parte de la belleza de Andalucía y de Córdoba se debe a sus construcciones. Sí, ese es, eh, yo creo que su principal eh, legado ya para la cultura sería la construcción de la ciudad palaciega de Medina Talzara, que durante mucho tiempo la leyenda quiso identificar como un regalo de amor a su amada, a su protegida. En realidad fue una forma también de investirse de ese poder mediante una, mediante una estructura, mediante un edificio de lo más eh, glorioso ¿no? para la época. Pero eh, además de este llamado, por así decirlo, Versalles de los Omeyas, recientemente además eh, nombrado Patrimonio de la Humanidad, Y fue el principal responsable de que Córdoba tuviera ese, esas acequias, ese alumbrado, ese, esos jardines, ese poder que hacía que cualquier ciudad europea, pues la verdad es que envidiara ¿no? el, esa, ese prestigio cultural que dotó la ciudad, en la que además se reunió a los principales, a los principales cerebros ¿no? de su generación, astrónomos, eh, botánicos, eh, químicos, esa fue su mayor gloria, sí. De Ramán III, el califa de los ojos Azul, ese protagonista En ese reportaje en la revista Historia de España y el Mundo El redactor jefe que ha estado con nosotros Alberto de Frutos En Onda Cero, la rosa de los vientos Señales del fin del mundo ...de octubre del año 2009, 10 en de octubre de 2009, dentro de muy pocos días, 10 años. Ese día, aquí, muy cerca de la cadena de emisoras de Onda Cero, de la emisora de Madrid, se veía una película. Esa película era Ágora, una película de Alejandro Amenábar, ese día el serio del cine, la película personalmente que pienso más importante de las que ha hecho Amenábar, ese día dije... Qué importante y qué bueno sería poder escuchar en el programa, en la Rosa de los Vientos, Alejandro Amenábar. Hoy, diez años después de aquello, eso se ha hecho realidad. Hoy ha estado en la Rosa de los Vientos Alejandro Amenábar, gracias a la labor que ha hecho la persona que tengo a mi derecha. Javier Sevillano, Javier, muy Hola, buenas. buenas noches. Mírales, qué serio se pone. Parece un notario. Alejandro Amenábar, que ha estado con nosotros... Una de las grandes apariciones en la Rosa de los Ventos y sin embargo el programa lo vamos a acabar hablando de la desaparición de la mariposa monarca, ¿no? La mariposa monarca, sí, está... que va y viene. Bueno, en la mariposa monarca es un, un insecto, una mariposa que en México tiene una presencia especial y un significado especial, tiene una leyenda especial porque desde los tiempos aquellos de los aztecas eh, ya representó para ellos eh, como suele llegar a, a México eh, para el día de los muertos es decir eh, eh, mm, pasa desde Canadá y Estados Unidos a México buscando mejores temperaturas para pasar el invierno, y suele llegar, lógicamente, eh, sobre el Día de los Muertos, eh, para el 1 de noviembre, ¿no? en, en, en finales de octubre, a partir de septiembre, septiembre-octubre es cuando suele llegar. Entonces, para la, para todavía hoy día en, en México, para ellos significa que en las alas de esas, de esas mariposas eh, representan el espíritu de sus seres queridos que ya, que ya han fallecido ¿no? y por eso eh, la leyenda, en la leyenda mexicana la mariposa eh, monarca tiene mucha presencia especialmente en estas, en estas fechas ¿y qué pasa con la mariposa monarca? pues que en los últimos años Eh, ha habido un descenso en, desde hace ya uno en, creo que desde 2000 en primeros de los años 2000 se está monitor, monitorizando la presencia de la eh, mariposa monarca en los bosques en determinados eh, puntos de los bosques de eh, mexicano para controlar ¿no? como, igual que pasaba que ha pasado con las abejas que también se están ya empezando a monitorizar y a saber eh, esa desaparición paulatina que, que está existiendo y eh, tanto las abejas claro, eh, como las mariposas tienen una función importante vale, la, la polinización claro. evidentemente es, es el, la función polinizadora de estos insectos es fundamental ¿no? para para el ecosistema de, de, de la zona donde se asientan no y si desaparecen estos eh, insectos las abejas las mariposas, toda, toda es la una cadena mala señal de que va ah, algo toda la cadena es, trófica se vería claro. se vería seriamente afectada por eso eh, eh, con el hecho de que las abejas eh, eh, hay ahora mismo tanta expectación o se ha levantado tanta polvareda eh, por la mm, desaparición palatina paulatina de las abejas L hay unos ex, eh, algún experto En, en, en eh, mariposa monarca dice que esto también está ocurriendo con la mariposa monarca, pero lo que ocurre que como es un insecto menos eh, visible o productivo de forma inmediata para el, para el hombre, pues uh -huh. eh, pasa más desapercibida la desaparición de este insecto y lo que ocurre que es que cuanto mmm, estas poblaciones eh, cuanto más reducidas son, más vulnerables es decir, cuanto menos haya aunque sigan existiendo una serie de colonias, pero menos haya es más vulnerable a cualquier eh, cambio eh, relativamente eh, no catastrófico, eh, ellas sí pueden verse afectadas si la población es muy reducida. Bueno, lo que ocurre eh, el origen de todo esto está evidentemente en Fundamentalmente en Estados Unidos, que es desde donde emigran las eh, mariposas a buscar un, eh, mejores temperaturas más eh, en, en invierno. Y lo que ocurre es que al llegar a los campos de Texas, eh, los campos de Texas están hipersembrados de maíz y soja. Fundamentalmente. Son maíz y soja eh, genéticamente modificados, es decir, que aguantan plagas, que pueden aguantar eh, tener mejores co eh, cosechas y, evidentemente, mejores réditos para los agricultores, pero también están acompañados de herbicidas, unos herbicidas, los famosos glif glifosatos que son tan, eh, que están puestos en entredichos prácticamente en, en, en todas las comunidades. Aquí en Europa también se están eh, estudiando las, eh, eh, eh, eh, los efectos. efectos colaterales que tiene eh, estos herbicidas y lo que ocurre es que limpian los campos de una serie de hierbas que no son beneficiosas para estos cultivos, entre ellos el algodoncillo. El algodoncillo uh -huh. es una planta silvestre que eh, se da en, en, en, de forma natural en, en, en, entre los cultivos, en prácticamente entre todos los cultivos, pero que es una planta fundamental para la pervivencia de, de, de la mariposa monarca. Eh, al haber desaparecido con estos. Eh, no sé si hace falta explicarle para que la gente lo entienda, pero. ¿Por qué se usan tantos herbicidas? Claro, porque, porque se no es lógico para la supervivencia del planeta. Claro, el, el pero Es el lógico para la supervivencia del dinero. Del dinero, exactamente. Es decir, para hacer más rentable la, eh, la cosecha. la, las cosechas. Es decir, mmm, antiguamente de una superficie de cosecha eh, no toda la cosecha al final acababa en el mercado, ¿no? Porque mucha de ella eh, eh, se malograba, ¿no? Aunque hubiera sido un año de buena cosecha. Con estas em, em, ingeniería genética y con estos empleos de herbicidas lo que se consigue es que si plantas Una hectárea, prácticamente la hectárea acaba en el mercado, es decir, uh -huh. el aprovechamiento y la rentabilidad económica de esas cosechas pues es muy importante, pero tiene unos efectos colaterales uh -huh. que no hemos tenido en cuenta eh, hasta hace muy poquito. Esto ha ocurrido con las abejas, está ocurriendo con otros insectos de menor presencia, eh, eh, como son las, en, en este caso eh, las, las monarcas, como estamos eh, eh, hablando. Eh, lo que ocurre es que no solo este ha sido un factor determinante, sino que al llegar a México. Los bosques donde estas eh, mariposas anidan, donde forman sus colonias, en los árboles, resulta que estos bosques, en los últimos años, hay un, también unas eh, mafias, mafias en esos bosques, que lo que eh, alimentan es que estos bosques eh, ardan. Uh -huh. Porque la madera eh, también es un elemento dentro de la economía, Eh, de, estas de, de, bueno, de, de estas mafias, ¿no? entonces existen mafias que lo que hacen es simplemente eh, prenden fuego a los bosques para poder poner en el mercado estas maderas cuanto antes y y sacarle dinero, decir, convertir madera en dinero cuanto antes. ¿no? Entonces se eh, es una serie de connotaciones, evidentemente. Todas mm, mm, eh, mm, mm, provienen de mano humana, no son naturales, sino que está eh, el, el hombre por medio para determinar que la eh, decadencia de la mariposa monarca sea cada vez más, esté cada vez más acentuada. Y no es que simplemente, no sé si os habéis, eh, habéis constatado, yo sí, desde luego, eh, yo prácticamente no veo ya eh, en, en ciudades o en los alrededores de las ciudades, cuando, cuando sales al campo, mo, me, eh, mariposas. Cuando sí, sí, yo era sí. pequeño, yo me acuerdo que las salías a cualquier campo era ibas, cosa, exactamente, era las son preciosas y las veías volar Y, pero y actualmente escasas. sales a sales a, a, a, al, al campo y prácticamente no ves eh, mariposas, al menos en, en el entorno de las grandes ciudades aquí en España. Eso ocurre prácticamente en muchas zonas Pero eso zonas es casualidad, ¿eh? No es el cambio climático, que, sí. Es casualidad, exacto. Es y, que el cambio climático no existe, lo dice mi primo. Esto debe ser algo así. Bueno, este señor, vamos a darle más publicidad. <risa> y lo que ocurre... Que eh, esto ha ocurrido, eh, el en el descenso en la temporada de medición de 2017-2018, es decir, la que empiezan a medir en, en diciembre en los bosques de México y en, dura hasta marzo de, de cada temporada, de cada año, eh, la temporada 17-18 fue bastante mala porque not, eh, notaron un descenso de casi un 60% En la, eh, en, en la presencia de esta mariposa en los bosques mexicanos. ¿no? Respecto al año anterior, a, hubo años, eh, años mucho peores, en 2003-2004 eh, todavía mmm, la eh, superficie en la que eh, habitaba en los bosques mexicanos esta eh, mariposa era todavía más escasa y entonces lo que ha ido suscitando en los investigadores es que paulatinamente hay una menor presencia aunque haya años que, que se recupere pero que paulatinamente, eh, contemplando eh, series largas de, de, de estas temporadas, eh, hay una menor presencia de. de, de y de y la no hay mariposa. forma de conseguir esa reproducción. Sí, que se sí eh, a eso vamos. En la última temporada hemos hablado de la 17-18, en la 18-19, es decir, la que empezó a medirse en diciembre de 18 y acabó en marzo de 2019, se ha habido un aumento espectacular. Es decir, eh, ha pasado a un 144% más de presencia de, de, la, eh, de, la, de la mariposa monarca. ¿A qué se debe esto y por qué? ¿Qué son lo, los datos que han llegado los investigadores? Pues a varias cosas. Primero, que hubo o hay una campaña de sensibilización eh, en el... En el eh, La eliminación del algodoncillo sí, sí. en estas eh, eh, áreas de cultivo de maíz y de, y de, y de soja genético. Entonces, en el, la última temporada, en la última campaña, parece ser que eh, se evitó eh, el uso dis indiscriminado de herbicidas, porque no solo es el glifosato, sino otro tipo de, de, de herbicidas para eliminar estas eh, hierbecillas salvajes que tanto afean o tanto pueden eh, dañar la... la eh, El, el cultivo, ¿no? Eh, hay hay un, una una mm, una zona de protección, por así decirlo, que emplean que que está que que sirve para proteger los cultivos, que es eh, el que el cultivo no lleve justo hasta el borde del camino, el borde de la carretera o algo así, sino que haya unos metros de protección entre lo que es el borde del camino y de la carretera, y donde empieza realmente el cultivo, haya unos metros y que esos metros si, eh, están, una zona de fuga no de protección claro, de, pero, de, de, si de y esa claro. zona de protección Está ahí es donde ha desaparecido claro. desapareció en los últimos años, con el, el objetivo era aprovechar el campo lo más posible, pero en las últimas temporadas en la última lo que eh, se ha vuelto a, a, a dejar esa zona de protección y ahí es donde eh, germina donde crecen esas esas eh, flores esa esas eh, eh, hierbas salvajes, entre sí. ellas el algodoncillo con Esto lo cual nos ha hace pensar en algo que está completamente descartado y es que el modo de vida ocidental, la eh, importancia eh, de la economía tiene algo que ver, en sí, el sí que ver y, ¿no? y, y variar, claro. variar eh, eh, lo que es el orden de la naturaleza por así decirlo variarlo con el único objetivo de la rentabilidad económica pues de una forma u otra eh, lo que hace es que desestabiliza eh, ese, eh, ese orden natural, ¿no? esa esa estabilidad que, que tiene la propia eh, tenda a buscar la propia naturaleza ¿no? en cuanto se ha re, eh, restablecido esos eh, y se ha dejado florecer en esos márgenes eh, estas hierbas salvajes se ha utilizado menos herbicida lo que ha, ha hecho eh, posible que la se cree el año pasado la primera generación de eh, mariposas monarcas america, propiamente americanas uh -huh. porque hasta ahora lo que venían iban a, a méxico digamos eh, a, a criar sus larvas y eh, ahí es donde las, las larvas eh, eh, eh germinaban y, y daban la las las eh, la la próxima generación de de mariposas e, este año con todo esto ha sido posible que sea dentro de los campos de Estados Unidos donde ha florecido la primera eh la primera generación de, de mariposas puramente americanas, que han emigrado posteriormente a México y, y con un mayor control de esta quema de bosques y uh, han tenido un hábitat mucho más eh, propio y placentero para poder desarrollar y para poder eh, llevar a buen término esas larvas que se desarrollen y sean eh, mariposas. Y que tan importantes son para eh, algo que se nos, eh, durante muchos años, estos últimos para. años, se nos ha ido de la imaginación, que es que tiene que haber polinización para que pueda... para que la la propia naturaleza, los, los propios eh, plantas den sus frutos sí, sí, si, sí, si, si eliminamos eh, de, de, de, de de esa cadena de eliminamos a, las, a, los, a los insectos no existirá polinización y se irá todo al garete no, no, no, los, los, la, las plantas no, eh, no darán sus frutos, lógicamente ciertas hay cosas en, de las empresas radicadas en Estados Unidos están impidiendo que en México existan las mariposas monarca también es un muro, ¿eh? también es muros, sí. sí, sí. esto sí. es es que lo estaba pensando, es digo, pero es que es, que es real, ¿no? Esto es lo que eh, los, los propios científicos dicen que claro, los herbicidas no los puedes de de decir, bueno, eh, se queda aquí estabilizado, es decir, el herbicida, el herbicida es volátil y entonces puede afectar no solo a la zona donde eh, eh, se fumigan esos herbicidas, sino al ser volátil al tener esa eh, presencia o sea, que volátil y por el aire a cualquier lado. cualquier lado afecta y ahí los daños colaterales que pueden tener el uso indiscriminado de herbicidas. La desaparición de las mariposas en monarcas, una de las señales que nos ha contado aquí Javier Savillano, en señales ante el fin del mundo. Gracias. A vosotros. a los vientos se envuelven mañana a partir de la una y media de la madrugada a las doce y media en la Comunidad de Fe de Canaria hasta entonces quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio llegan las noticias y después os dejamos en las mejores manos mañana repetimos Son las cuatro de la madrugada, las tres, en la Comunidad Canaria.